En este caso, por Compromiso Federal, el arquitecto Pablo Boloña, que dialogaba con Radio Lavarri en estos términos. Un de Compromiso Federal, aquí el, ar el arquitecto Boloña, que está, bueno, ya con nosotros. Un poco, arquitecto, analizar cómo ha sido la jornada de para ustedes, y cómo analizan lo que ha pasado hoy, al menos hasta este momento. Muy buena. ¿O querés que te cuente? <risa> Ah, ah, realmente este, este, este, este, una sorpresa lo, los números este, la posibilidad de que eh, se diera una victoria del oficialismo estaba eh, perfectamente lógica sería inclusive pero no por los guarismos que se están dando eso, eso anula cualquier comentario y excusa que uno pretenda poner pero uh -huh lo han tratado de hacer ¿eh? este han inclusive eh, puesto la excusa lo escuché yo, por eso lo digo eh, la excusa de, de la muerte de, de prematura de, de que la gente se volcó por, unas cosas absurdas no, no, no ganó ganó bien hay que felicitarlo no, no queda otra bien. y en cuanto a lo que ha pasado con ustedes que análisis puede hacer Bueno, la el piso eh piso que recién lo estábamos ajustando eh cumplimos el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Eh, bueno, estamos en condiciones de seguir compitiendo porque es el 1.5% y creo que hemos pasado puede ser que hemos pasado el 3, 4%. No ah. es casi al doble de lo que de lo pedido. Ojo, no estoy tratando de decir que estamos chochosos, no, no, no, no, no pensábamos acá tampoco realmente. Pero bueno, el objetivo se cumplió. Bien. Y seguro, arquitecto, que habrá eh, de acá a octubre eh, tal vez algún replanteo, alguna cosa que hacer eh, para dentro digo, como para por ahí eh, posicionarse mejor o lograr alguna otra duda. No, tener, tener sobre todo más tiempo. Ya tenemos más tiempo. Nosotros esto acá lo hicimos en dos meses, tres meses. Bueno, eh, ahora eh, a esos tres meses le tenemos que sumar estos tres meses que vienen, pero la propuesta sigue siendo la misma.